Buen día, Pablo. ¿Cómo va? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, eh, Sergio, eh, desde ayer estás a cargo del Ejecutivo ahí en Abramo porque el Consejo Deliberante destituyó al que era intendente, a Julio Clement.、Eh, a ver, contanos、eh, cómo fue que ocurrió esto. Sí, sí, eso fue ayer. La, la sesión fue a partir de las 11 de la mañana. El, el señor Julio Clement tenía que presentar、eh, un descargo, el cual. había pedido el, el consejo de abramo、uh -huh. él no se presentó presentó una presentación judicial pidiendo la anulación de la sesión de la cual él la, la justicia de, de, de hacha no se l e había otorgado、uh -huh. Él fue a la justicia para anular la, la, la suspensión la, y, y, la, y la posible destitución. Claro,、mm. no, se lo, no, se lo, o sea, no se lo presentaron y,、mm. y con, con ese tema, él, al no presentarse ayer, fue destituido、eh, por el dos tercios de, del Consejo. Claro.、Eh, Sergio, ¿y cómo es tu relación con, con Julio?、Eh, ¿Tenés、claro. diálogo o, o a partir de lo que viene ocurriendo de estas denuncias de irregularidades,、eh, se cortó el diálogo? No, no, el diálogo está cortado hace,、ah. hace rato.、Mm. No, no, el diálogo que teníamos era el mismo con los demás concejales: de ir a hablar con él, pedir cosas, y no, no nos presentaron.、Mm. Y, y bueno, llegó hasta este punto donde bueno, culminó con todo esto. Eh, Sergio, eh, a ver si nos podés hacer un resumen、eh, más o menos de qué se lo acusa al intendente bueno, y cuáles fueron los fundamentos de por qué primero se lo suspendió y ahora se lo destituyó del cargo.、Eh, contanos así、eh, qué cuestiones bueno, le, le objetaron al Ejecutivo. Claro, había problemas de que había en falta de información con respecto a, a facturas, a órdenes de pago que figuraban proveedores de los cuales no estaban. Eh, sus firmas、eh, tampoco había en la orden de pago el respaldo de la ni de las facturas ni de, ni de fotocopia de cheque ni de número de cheque y bueno eso fue una sumatoria de cosas que fueron pasando y, y bueno después el, la no presentación de los balances y bueno fueron tomando cosas y bueno llegamos a este, a este punto eh, eh, desde el ejecutivo nunca dieron explicaciones de todas estas irregularidades que ustedes les iban marcando no no se fueron presentando informes y no no se contestaron y bueno、eh, en fin del año 2020、eh, se le rechazaron cuatro balances por este motivo、eh, nunca hizo un descargo Y después, en base a eso, arrancamos el 2021. No nos presentó ni un, ni un balance. Y, y bueno, terminamos、eh, con esta situación. Claro.、Eh, ¿Está involucrado、eh, dentro de estas irregularidades、eh, familiares de Cleman también? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué son los hijos? Claro, uno.、Eh, <coughs> Perdón, uno es el secretario y, y el otro el, el hijo que trabajaba en el c r i a d e r o Ah, bien.、Eh, Sergio, ¿y vos qué, qué? Bueno, te hiciste cargo ayer del, del ejecutivo. ¿Estas personas van a continuar? Bueno, dijiste que ya uno de los hijos no, no está más、eh, como funcionario. No, no, uno、eh, ya hace rato y... que él, él abandonó la granja、ah. y el otro chico, el que estaba de secretario, momentáneamente estaba trabajando en el municipio hasta que, bueno. Eh, el consejo reci... toma una decisión de cuál va a ser el lugar de trabajo. Ah, él de este es, chico. es empleado de, de la comuna de ahí. Sí, sí, claro, sí. Está bien, pero ya no es más secretario tesorero. No, no, no, no.、Ah, no hay otro chico en el lugar. Ah, bien, ¿esto lo designó el consejo o, o te hiciste cargo vos de esa designación? Del secretario me hice、sí. cargo yo. Ah, bien. Del、eh, quién... secretario nuevo. Ah,、eh, ¿quién es la persona、eh, que nombraste?、Es、Juan Pablo Saikowski. Bien, bien. Esto me imagino, bueno, de tu confianza será. Sí, sí, sí. Bien, bien. Sí, sí, un chico del pueblo. Eh. Bien. Eh, eh, Sergio, ¿y cómo, cómo bueno, vos te haces cargo de acá hasta finalizar el, el periodo? Exactamente, hasta que termine el 2023, que bueno, sean las nuevas. Elecciones. ¿Y, y, ¿Y qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir con estas irregularidades que se detectaron? ¿Puede haber una causa judicial contra Cleman? Y eso está en manos de, de, de los abogados, eso determinará n el, el abogado que tiene el consejo, y bueno, ellos verán cómo, cómo serán los pasos paso a seguir. Ah, bien, pero、eh, por, así, si me podés dar tu opinión, ¿qué, qué, qué pensás de lo que ocurrió? Y como te digo, la verdad que no me quiero adelantar a,、ah. a, a, a, a los hechos, pero bueno, eso, v e r á ahora la justicia, cómo lo determinará, si esto va a la justicia,、eh, no sé, la verdad、ah. que por ahora el abogado no, no, no nos dijo que, que hablemos, que veremos ahí cómo sigue todo esto, c ó m o es algo muy, muy pronto, tampoco、ah. da como para salir a dar alguna opinión de algo que todavía no estamos. Eh, con respecto a lo que diga el abogado,、claro. eh, Sergio, eh, eh, ¿cuántos habitantes tiene Abramo?、Eh, en este momento figura el padrón 360, 370, claro, más o menos. Es una pequeña localidad donde todos se conocen. ¿Y cuál es、no. el ánimo c u á de la localidad?、Eh, ¿Qué、sí, has palpado? Ánimo, sí, es una situación fea porque es、mm. un pueblo chico donde nos conocemos、ah. todos. Donde convivimos en c a r r a n c o n e l Pueblo, porque es re chiquito.、Sí. Y es una sensación muy fea, muy fea.、Pero、me imagino que vos no te imaginaste una vez que No, no, no. ...que, que sucedió eso. No, no, no.、Bueno, es, es algo lamentable.、Claro. ¿Y qué sensación tenés de, de, de, de, de, de lo que ha pasado con Cleman?、Eh, digo, porque me imagino que tenían diálogo, ustedes,、eh, bueno, este, son del mismo partido.、Eh, Sí, sí, s q u é pasó? Digo, porque es, dijiste que no, no tenés diálogo s desde hace bastante tiempo, pero bueno, te lo cruzarás en el pueblo también. Mira, en el pueblo hemos cruzado poco y nada.、Uh -huh. Poco y nada nos cruzamos, porque, y si nos cruzamos, nos saludamos como debe ser, por, por gente que uno conoce el pueblo y uno es educado y se saluda,、sí. pero después en base a eso no, no, no, no, no tenemos un diálogo.、Uh -huh. Ah, bien.、Eh, Sergio, ¿asumió alguien、eh, en el consejo a partir de que vos te hiciste cargo de ejecutivo? ¿O, o sí, cómo funciona así? Asumió,、ah, ah, asumió Alexis Aramburu, que era、sí. el, el tercer concejal de la lista de, de frente de todos.、Uh -huh. eh, él sumió el 13 de, de octubre,、eh, el día que asumí yo como intendente. Claro, está bien, cuando se lo suspendió a Cleman. Bien. Claro. Bien. Bien, Sergio, bueno, estaremos atentos. Él supuestamente ha recurrido a la justicia también para、eh, pelear por la destitución.、Eh, por ahora no hay ninguna novedad de eso, de un amparo、por、que ha presentado. p o r ahora no tenemos nada. No, la municipalidad no ha sido notificada de nada. No ha sido notificada de nada hasta el momento. Bien, bien. Bien,、eh, Sergio, bueno, no sé si quedó algo que quieras contar, decir, eh, aclarar. Eh, están los micrófonos de Kermé, s y no, muchísimas gracias. No, por ahora aclarar nada, solamente nada. Saber、sí. que. que Ahora tenemos las elecciones que se nos vienen en encima. Tenemos todos juntos.、Uh -huh. Surgió esto. Ahora tenemos las elecciones del 14.、Eh, nada pedirle al pueblo d a r l e el apoyo al, al señor gobernador Sergio Cilioto, que es el, el que incitamos el apoyo para él. Y que de t a e l e c c i ó n tratemos de, de colaborar todos para que esto salga bien y el gobernador tenga su apoyo. Bien, bien, Sergio. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.